Vamos a hablar unos minutos con Claudia Calderón, que es la secretaria de prensa de Utelpa. Claudia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno,、eh, bueno contanos un poco esta, esta iniciativa y qué significa esto de la desconexión digital, por lo menos desde la mirada de Utelpa. Mirá, nosotros es una temática que la tenemos、eh, en agenda y, y que obviamente se, se potenció más. A partir, de la pandemia, ¿no? a partir de la pandemia, nuestra o A partir la pandemia de n central, la CETERA, consigue a nivel nacional, todavía existía la Paritaria Nacional Docente, consigue en ese ámbito paritario un, un acuerdo que tiene implicancias en todo el país y nosotros lo retomamos en la provincia de La Pampa. Y en ese contexto de, de aislamiento que fue la pandemia,、eh, se aplica el derecho a la desconexión, porque obviamente para llegar a, a los estudiantes,、eh, bueno, los canales. Que existían en ese momento eran、eh, completamente digitales, ¿no? por lo menos en los periodos en los que hubo restricción de, de acercamiento, de compartir espacios.、Bien. O sea que nosotros ahí tenemos un antecedente、eh, donde se debatió profundamente ese tema, donde se logró un acuerdo paritario. Nosotros logramos refrendarlo en la provincia de La Pampa, en, en el ámbito paritario docente también. O sea que tenemos historia en, en cuanto a esa temática. Lo que vemos que después de la pandemia、eh, no desaparecieron esos, esas formas de comunicarnos, creo que, que se potenciaron e intensificaron aún más. Y、eh, lo que aparece ahí es.、Eh, Bueno, se, se desdibujan cuáles son las fronteras entre la jornada laboral y el tiempo personal, ¿no es cierto?、Uh -huh. eh, fundamentalmente es eso lo que, nosotros, lo que nosotros observamos, venimos haciendo tanto en los congresos educativos como en las formaciones que tenemos、eh, en el gremio, es una constante que sale de las y los docentes respecto de、eh, las tareas administrativas. Y la cantidad de, de situaciones bueno, que, que trascienden el horario de la jornada laboral y que、eh, las y los docentes a veces naturalizamos, pero bueno, que termina siendo una, una sobrecarga.、Claro. En ese sentido, empezamos desde el año pasado nuevamente a insistir con el tema porque, porque es una, una necesidad debatirlo en el ámbito paritario. La UTELPA tiene junto con Amet. Eh, una, una paritaria docente donde se trabajan condiciones laborales, por eso nosotros decimos que es el ámbito exclusivo para debatir, porque además、eh, ahí los docentes tienen participación directa, porque, porque bueno, tenemos delegados y delegadas en las escuelas, participamos, recorremos el territorio y, y podemos llevar la voz de las docentes y los docentes. En principio, dentro de la UTERPA, lo que estamos haciendo es compartiendo con algunas otras provincias, más puntualmente con Provincia de Buenos Aires, que sacó. Un nuevo acuerdo paritario, retomando algo de lo que venía trabajando en la pandemia, en, en el mes de agosto firmó un acuerdo paritario de desconexión, que implica también mirar otras cuestiones y otras dimensiones. Nosotros,、eh, al igual que SUTEBA, lo que proponemos es que el docente pueda hacer toda esa carga、eh, administrativa y esa tarea extra que se genera una vez que uno termina、eh, el horario escolar.、Eh, Se haga dentro de lo que es la hora institucional, ¿no? O los espacios institucionales, por ejemplo, en las escuelas primarias, las docentes de grado cuando están los p r o f e s e s de especialidad, ¿no? Ese, ese espacio se usa. La problemática que tenemos es que a veces esos docentes están cubriendo horas, están cubriendo en el aula si falta una docente, están acompañando a otra docente porque hay una demanda específica de un grupo o de una o dos estudiantes.、Eh, la realidad es que la escuela no es tan simple como que. Cada maestra, cada maestro está en su, en, dentro del aula enseñando. Aparecen un montón de otras situaciones a las que los docentes y la escuela misma y los equipos de gestión dan respuesta, ¿no? Bien. Pero bueno, eso sería más complejo por ahí de, de, de explicar、eh, para el, el、claro. conjunto de la gente. Pero Básicamente, lo lo ustedes usted están, están pidiendo o están exigiendo que haya un derecho al descanso real. Sí, que se respeten los. O sea, que, a ver, nosotros.、Eh, Después de la jornada laboral, sí o sí, y, y, y eso no hay, no hay tiempo, y históricamente se reclamó desde la central también: es el trabajo no remunerado que tiene que ver con la planificación, el estudio, la formación, los grupos que hacemos para、eh, llevar nuestras clases preparadas o los proyectos específicos, ¿no? Eh, eh, la discusión pasa hoy por toda la otra carga que tiene que ver con、eh, poder responder mail, poder responder grupos de WhatsApp en el caso de que los hay. O sea, no todas las escuelas、eh, funcionan de la misma manera, ¿no? Pero hay una sobrecarga. El docente pone、eh, su dispositivo. A disposición d e trabajo, su hora de trabajo su, o su hora de descanso、uh -huh. eh, para poder responder a un montón de demandas que son fuera de, del horario escolar. Lo mismo pasa cuando hay un proyecto dentro de la escuela que hay que cumplir、eh, porque se está participando o, o que tiene que ver con reforzar contenidos o especializarse o estudiar determinada temática para poder llevarla al aula, lo hace fuera del horario escolar. Entonces,、eh, Todo esto genera sobrecarga, o sea, poder discutir cuáles son los límites y cuál es la responsabilidad del Estado en garantizar la tutela de la salud de los docentes. n o Eso es lo que nosotros estamos、eh, discutiendo y lo estamos discutiendo adentro. Estamos、eh, mejorando ese proyecto que, les digo, es data de la pandemia, pero que hay que actualizarlo a, a cuatro o cinco años después de haber pasado eso. Por eso estamos trabajando también con el antecedente del de, de SUTEBA. Y、eh, bueno, a partir de, de la, del debate con los docentes, la UTELPA pueda presentar un proyecto en el ámbito paritario y discutirlo. Por eso nosotros, cada vez que un tema específico de, de, de condiciones laborales, en este caso, se debate en otro ámbito, como por ejemplo la Cámara de Diputados, a los primeros que le tenés que consultar son a las y los docentes. Y en n u e s t r a provincia, las y los docentes tienen el ámbito paritario. Claro, y los temas hay que llevarlos ahí. Y nosotros defendemos que los temas hay que llevarlos ahí porque、eh, una vez que se logre un acuerdo paritario, tiene、eh, peso de ley. Si, si los, si los、eh, acuerdos para los docentes. Eh, no se d i e r a n dentro del ámbito paritario, serían a lo mejor una ley que tendría vigencia en determinado tiempo. A nosotros lo que nos garantiza la firma del acuerdo paritario es que el Estado lo tiene que cumplir no importa el color político que gobierne.、Uh -huh. O sea, vos lográs un acuerdo que tiene peso de ley en un ámbito específico, con una ley específica como es la paritaria docente, y de ahí nadie se puede salir. Eh, no importa cuál sea la política educativa que, que aplique y tampoco no importa quién sea la conducción del gremio, ¿se entiende? Claro.、Eh, la, el gobierno salió un poco a cruzar a Utelpa、eh, diciéndoles que están sembrando confusión con toda esta cuestión y que lo que están planteando desde el gobierno provincial ya se firmó el año pasado y lo tendrían que conocer, saber. Este, y no sembrar algo de confusión, sobre todo pensando en el calendario que todavía no terminó 2025, ni lo que va a venir, y la licencia anual por las vacaciones a los trabajadores de, de la educación. En ese contexto, con algo de ruido en el medio,、eh, ¿puede avanzar esto en paritaria si es que en algún momento se presenta y se pone a consideración la discusión con el gobierno provincial? Mira, Mauro, son dos temas diferentes. Nosotros ahí, respecto de lo que vos decís、eh, sobre la posición del ministerio y, y esto de que sembramos dudas, nosotros lo que hacemos en la hotelpa es escuchar a los docentes en las escuelas y venimos hace más de un mes recibiendo permanentemente consultas.、Eh, tenemos más de, de 500 delegados en toda la provincia y hay un, una necesidad casi unánime, te diría, por saber exactamente.、Eh, c u a n d o finaliza el calendario escolar y c u a n d o empieza, y más allá de, de la voz del ministerio, donde habla de una comunicación clara, que está hablando justamente de、eh, lo que aparece en el calendario escolar vigente, que uno puede entrar a la página del ministerio、está、y、disponible. leerlo, más lo que aparece en el estatuto respecto de cuál es el tiempo que le corresponde a cada docente, según la antigüedad, para volver a ingresar el año que viene al acto de trabajo. Nosotros lo que estamos.、Eh, Escuchando y, y que, que somos responsables respecto de llevar esta, esta duda, esta inquietud y este malestar que hay en la docencia, tiene que ver justamente con、eh, bueno, lo que el año pasado ya pasó: n o hubo docentes que、eh, tuvieron que volver a las aulas、eh, antes de tiempo respecto de lo que dice el estatuto docente por su antigüedad. O sea que no se cumplió、eh, en ese momento. Nosotros, si ustedes buscan en, en las noticias, van a ver que también、eh, el año pasado, a principio de año, en, en más, más puntualmente, el 3 de febrero, nosotros、eh, estábamos visitando las escuelas y escuchando si había tenido sentido o no ese regreso anticipado al aula. Y después,、eh, lo otro que figura en el calendario escolar es que el 12 de febrero las instituciones.、Eh, A partir de la decisión y del análisis de los equipos de gestión, pueden estar,、eh, tienen que regresar todas, ¿no? O sea que el periodo entre el 3 y el 12, ahí queda un, un vacío en el que, por un lado, el estatuto dice que t estamos n e m o que e s en disponibilidad de acuerdo a la antigüedad y, por otro lado, el calendario dice que queda supeditado a la decisión de los equipos de gestión. Nosotros, como, como sindicato, lo que d e c i m o s que hay ahí、eh, una discusión latente que tiene que ver con. Por un lado, condiciones laborales, si los edificios para ese periodo, para el 3 de febrero o el 2 de febrero, están en condiciones de,、eh, de estar preparados, ¿no? Pensemos en el cambio climático, pensemos en la disponibilidad de lugares que sean、eh, accesibles pensando en las temperaturas. Y por otro lado, en lo pedagógico, o sea, la discusión es condiciones laborales y la variable pedagógica, o sea, El compensatorio empezaría antes. ¿Qué pasa con、eh, los docentes? También se lo preguntan. ¿no? ¿Qué pasa con todo esto que trabajé durante el año para、eh, reforzar las trayectorias, para mejorar las trayectorias, para atender trayectorias diversas? Y、eh, eso no quiere decir que nosotros nos metamos en, que el gremio se meta en la política educativa del gobierno provincial o del Ministerio de Educación. Hablamos de cuál es la cadena de responsabilidades o el orden jerárquico en la toma de decisiones. A ver,、Bien. en este momento se está discutiendo si el AG i y los docentes vuelven, que es la, la cadena. Si uno mira quienes organizan el sistema, el docente que está en el aula es el último que toma decisiones. Antes está, o sea, primero está el ministerio, las direcciones del nivel, las coordinaciones, los equipos de gestión de la escuela, y el último eslabón, que a veces se corta por, por lo más fino, es el docente o la docente. Entonces, como gremio tenemos que llevar claridad, tenemos que llevar tranquilidad, tenemos que llevar información, más allá de la normativa. Más allá de lo que dice el estatuto, de lo que dice el calendario escolar. Claro. ¿Este año cuándo terminan las clases? El 26 de diciembre. O sea, después de las primeras fiestas, digamos. Sí, que también eso, eso también fue un tema donde,、eh, bueno, nos、eh, le llamó la atención a los docentes y, y también nos hicieron saber eso respecto de, bueno, es la última provincia que termina. Y、eh, ahí también hay toda una discusión respecto de hasta cuándo van los chicos, hasta cuándo es la tarea administrativa, qué hace cada uno de los cargos dentro de.、Eh, después, una vez que los chicos terminan de concurrir a O sea, si bien son cuestiones específicas del sistema, los docentes siempre damos respuesta porque es nuestro puesto de trabajo, porque hay que hacer toda una tarea administrativa después del, del cierre.、Eh, bueno, tam también se discutió ese tema porque es la última provincia. En terminar el ciclo l e c t i v o Claro, digo porque también hubo hasta, hasta sorpresa de los propios padres y madres. Dice,、eh, pero ¿cuándo t e r m i n a O sea, siempre terminan el 13, el 13 de diciembre, como. Sí, en, fecha realidad, tope? en realidad la concurrencia efectiva de, lo, de los estudiantes es、eh, a principios de diciembre.、Claro. Varía de acuerdo al nivel, pero es a principios de diciembre, porque una vez que termina el periodo compensatorio. Después lo que queda es. Eh, son jornadas de trabajo más específicas de los equipos y los cargos、eh, respecto de bueno, tareas administrativas. n o、claro. O sea, hay que, hay que hacer informes, hay que elevar notas, hay que cerrar planillas, un montón de cuestiones que son propias de, de nuestro trabajo y que eso no lo, no lo ponemos en discusión. Lo que nosotros、eh, estamos hablando, o sea, lo que nosotros... sea, que incluso lo hablamos directamente con la ministra. La semana pasada tuvimos una. Una audiencia con, con la ministra, donde nosotros le planteamos estas inquietudes que aparecían、eh, de forma permanente y, y que genera un ruido que ya el año pasado, por eso nosotros、eh, salimos también la semana pasada a aclarar qué decía el estatuto, porque también hay, hay docentes que son nuevos, qué dice el estatuto respecto a、eh, la antigüedad. Como cualquier otro trabajo, nosotros tenemos por antigüedad determinada cantidad de, de días de vacaciones, de días de descanso. Eso no está en discusión, porque si no, también parece que, que los docentes solo estamos defendiendo un, un derecho que tiene cualquier trabajador, que son las vacaciones. ¿no? Claro. En realidad, no todos los trabajadores tienen derecho a las vacaciones, ¿no? pero、eh, digo, nosotros podemos, podemos decir que sí y que eso se cumple, pero lo, a, lo que, a lo que hacemos referencia respecto del de,、eh, ruido o la confusión desde la que se habla del ministerio tiene que ver con lo que circula en las escuelas.、Uh -huh. y, y también tenemos el antecedente del año pasado. Claro.、Eh, y esto puede resquebrajar un poco la relación del gremio con el gobierno provincial, que más allá de las discusiones,、eh, no ha sido tan mala durante este año、eh, entre, entre el gobierno provincial y, y, el, y el gremio docente, sobre todo porque se han sentado a discutir, hemos estado、eh, presentes en esas discusiones y se han llegado a algunos acuerdos. Esto puede romper un poco esa, esa paz de, que, que hay entre el gobierno Y el, ¿Y el gremio? Mira, nosotros, más allá de que, de que, pueda ser, que se pueda percibir como, como, una, como pacífico, en realidad lo que nosotros tratamos de tener una buena relación con los docentes y hay muchos temas que son críticos para l a s y los docentes, obviamente que depende, depende de los sectores y depende de la temática respecto de, de la relación con, con el gobierno, con el ministerio. Nosotros.、Eh, Ya presentamos el 27 de, de, del mes pasado una nota pidiendo, elevando la necesidad de la apertura de la paritaria salarial. Digo, hay temas y hay periodos en los que las discusiones、eh, se tienen que dar y se tienen que dar desde el lado que le corresponde a cada uno. Puede ser por ahí o puede dar la sensación de, de paz respecto de algunos temas que tienen que ver con el ámbito nacional que nosotros. Eh, defendemos y que en ese sentido defendemos no al gobierno provincial, sino a los trabajadores y trabajadoras y, al, y a los recursos de nuestra provincia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con、eh, la jubilación docente. Otro tema que salió ayer, no sé si ustedes lo alcanzaron a, a leer, nosotros estamos juntando firmas desde ayer a la tarde, el tema del de,、eh, impuesto a las ganancias.、Uh -huh. eh, la Corte Suprema falló、eh, a favor de.、Eh, Terminar con el amparo que la c e t e r a había logrado a nivel nacional y que en nuestra provincia también se aplicaba, de no descontar ganancias a los trabajadores y trabajadoras. En el caso nuestro, hay un sector, si bien no es masivo, hay un sector, porque se bajó la escala, que se va a ver afectado nuevamente. Estamos juntando firmas en otras provincias、eh, que no tenían el amparo,、eh, esto ya se venía haciendo, bueno, complica aún más las cosas. Digo, Podemos tener cercanía a algunos temas que tienen que ver con los recursos a nivel nacional, todo lo que eran programas nacionales, pero respecto de lo provincial, nosotros estamos esperando、eh, la apertura de la paritaria, estamos discutiendo y sentamos postura respecto de cierres de cursos en, en distintos niveles, en nivel secundario, en nivel inicial. Tuvimos esta semana una reunión con la dirección de. de De Jardín con la, la profesora Jimena Afonso,、uh -huh. eh, con nivel inicial, perdón, no me salía el nombre de la dirección, y también tuvimos la semana pasada、eh, con la directora de secundario. Digo, hay un montón de temáticas que nos preocupan, se están desarrollando los movimientos de, de concentración y de traslado, que son los movimientos que tienen que ver con la titularización y la estabilidad docente. Estamos reclamando、eh, algunas vacantes, pedimos que los cargos desdoblados, por ejemplo, En nivel inicial、eh, no salieran porque son cargos que implican que el docente tenga que viajar、eh, por un cargo de 10 horas, que salarialmente es un cargo、eh, que, bueno, que no, no logras mantener、eh, una familia con ese cargo, y todavía al estar desdoblado tenés que viajar de una localidad a la otra en distintos turnos. No permite que el docente pueda acrecentar horas o tomar otro cargo. Digo, hay un montón de discusiones que. Eh, yo no diría que la relación es pacífica. Lo, lo que corresponde es que el sindicato le dé respuesta a los docentes. Nosotros tenemos esa agenda,、eh, la discutimos permanentemente y, y, bueno, la idea de, de lograr en, en el ámbito paritario las mejoras.、Eh, es Permanente, no, no, no podemos renunciar a eso. Bien, Claudia Calderón, secretaria de prensa de u t e l p a gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Y pregunto: ¿hoy a las 6 de la tarde hay diario docente? Mirá, estamos ahí、eh, con, con algunos problemas、eh, en cuanto a la organización. Ustedes、ah, saben que Camila da, Camila da clases en una parte de su tiempo, yo también.、Bien. Así que、eh, puede llegar a ser que repitamos el programa de la semana pasada, pero bueno. Siempre tratamos de, de estar al día. Hay mucha información、eh, de esta semana que estaría bueno,、eh, pero bueno, estábamos、eh, hablándolo con Camila y con Agustina, la compañera ahí que tenemos en la radio que nos ayuda a armar el programa para ver si, si podemos salir. Bárbaro, perfecto. Gracias, Claudia. No, gracias a vos, Mauro. Hasta luego. 8 y 58 minutos. Se escucharon a Claudia Calderón, la secretaria de prensa de Utelpa Santa Rosa.